Ellos mandaron el acervo de su terminio. Ellos aquí entraron un pueblo que cantaba con su bandera y el joven sonriente rodó a su lado herido Entonces en el sitio donde cayeron los asesinados bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos por estos muertos nuestros muertos pido castigo para el traidor que ascendió sobre el crimen pido castigo para los que defendieron este crimen pido castigo pido castigo pido castigo Pidiendo castigo y logrando también el encarcelamiento, el juicio de muchos de los represores argentinos. Eh, algunos también eh, que tuvieron que ver con la represión hacia los uruguayos. Eh, estuvo a lo largo de su vida desde el golpe de estado Nora Cortiñas. Enseguida vamos a repasar esa entrevista que pudimos tener con ella hace pocos años aquí en Montevideo. Podemos ver en el registro de la grabación. Eh, se hizo una actividad aquí en la Institución Nacional de Derechos Humanos en la que eh, participó, vino desde Argentina Nora Cortiñas quien como recordamos desde el principio eh, falleció ayer a la edad de 94 años ya venía hace varias semanas con un agravamiento de su salud eh, madre de Plaza de Mayo, de las figuras emblemáticas de las madres de estos años, pero que además se involucró en un montón de luchas. Eh, creo que era Corina que nos mandaba un mensaje que nos recordaba que, por ejemplo, por decir un ejemplo, hay eh, estuvo en la lucha de los pueblos fumigados, en las luchas contra el extractivismo en, en Argentina, pero también en solidaridad con Haití. Estuvo en Haití en más de una oportunidad eh, y pudimos conversar con ella unos minutos en esa actividad Eh, hace unos cuatro años ahí en, en bulevar artigas en la sede de la eh, de la institución nacional de derechos humanos eh, estuvimos hablando sobre la situación de los juicios afuera de la grabación también sobre cómo se habían comportado los gobiernos progresistas aquí en uruguay con el tema de la justicia de la impunidad así que hoy a modo de homenaje queremos cerrar escuchándola a ella, a Nora Cortiñas, esta revolucionaria argentina, así la queremos definir, que va a seguir empujando a nuestros pueblos, al pueblo hermano de Argentina, a nosotros también, a los pueblos que tienen todavía la asignatura pendiente de alcanzar esa vida por la que pelearon nuestros desaparecidos, los hijos, los nietos de ellas, de las nuestras también, de los nuestros, eh, que seguimos teniendo problemas pendiente Alcanzar sin olvidar cuando se reclama la memoria y la justicia sin olvidarnos de cada una de las banderas que lo llevaron a luchar. Así que hoy cerramos escuchando a Nora Cortiñas hablando con Radio Centenario a modo de homenaje. Habla también de lo que hicieron los gobiernos del Frente Amplio en esta materia, José Mujica en particular en estos minutos que pudimos hablar con ella y mañana eh, mañana sábado desde las 8 de la mañana nos reencontramos con ustedes Sí, una cátedra que todavía estoy aunque ya quiero ir finalizando, porque hace 20 años que estoy, Poder Económico y Derechos Humanos y de la Facultad de, de la UBA, de Ciencias Económicas. Y la verdad que fue muy importante. ¿Por qué elegiste ese tema? Bueno, ahí estudió mi hijo, ahí se formalizó una comisión este de la memoria y daba para este ese espacio que faltaba el tema el tema de lo que es el, el o sea, gran las responsabilidades de, de derechos civiles empresariales Sí, sí, todo muy fue sigue funcionando. Sí. ¿Y, ¿Y bueno, se han podido avanzar en eso los responsables que no son militares? Y estamos en eso, me olvidé de decirlo, nos faltaba eso, no uh -huh. este que no quieren, pero que van a ir a parar el banquillo los acusados. ¿Vos considerás que eso todos los países también se debería perseguir? En digamos? todos los países tendría que haber una persecución de justicia para todos los que fueron, todos los genocidas, todos los torturadores. Pero los empresarios, también, digo, que tuvieron que Y los empresarios con eso? pusieron el dinero para que se pudiera hacer esa este eh, gran este parafernalia donde se llevaba a la gente, donde se torturó, donde se violó mujeres embarazadas, donde se apropiaron de los bebés. Y a veces marcaban militantes también. Y sí, también. Bueno, sirvió para toda la represión. Eh, hablaste un poquito de Haití, de lo que viste en la sí, calle, pero ¿por Haití? qué fuiste hasta allá? No, Haití, eh, bueno, yo fui porque eh, se va a iniciar un juicio, se quiera la virustad. Me olvidé de decirlo, yo corté ahí porque, sí, sí, sí. Bueno, en, bueno, ahí sí. la, el cólera mató este miles y miles de personas, este dejó enfermas miles y miles de personas, eh, empobreció más todavía el país, La minustaz, este es responsable de crímenes de lesa humanidad y el pueblo quiere empezar ahora una historia con un juicio, hacer un juicio este para eh, condenar la actitud de la minustad, que también tienen eh, responsabilidad los gobiernos que mandaron sus tropas. Argentina, uno de ellos. Uruguay también. Este, bueno, Brasil, que el jefe del comando era brasilero. Este, bueno, tienen que pasar por el banquillo los acusados y tienen que restaurar Este, toda la tragedia que trajeron no solamente este ju eh, jurídicamente con el castigo merecido sino además económicamente hay que restaurar esa pérdida que han tenido de todo este los haitianos eh, yo sí hubiera querido esparciarme un poco más pero acá hay un comité de apoyo a, a Haití que tienen que comunicarse ahora para poder empezar esa campaña contra la ocupación de solidaridad y por este justicia para hacer ese juicio y este condenar tanta este desgracia que sí, llevaron. Es un pueblo que está con mucha pobreza, pero que está se organiza. Pero que dictar. se organiza, que te trata bien siempre con un gesto amable dentro del dolor que tienen qué te lleva a vos con los años ya de lucha en el tema de derechos humanos a seguir viajando, a ir a esto que podrías decir, podían ir otros jóvenes, vos concentrarte en Argentina? No. ¿De dónde sacás fuerzas para seguir? mira yo primero tengo un compromiso muy fuerte con la lucha desde el mismo momento que se llevaron a mi hijo. Primero porque conozco la historia de él, de todos los militantes, el, la historia de compromiso. Que yo no digo de sacrificio, digo propiamente de compromiso, porque este tenemos que mirar que a nuestros hermanos qué les pasa y tenemos que tomar esas banderas de lucha, como hemos hecho las madres, no y salir a la calle y estar comprometidos. Por eso el tema de la deuda externa, el tema de los agrotóxicos, de la mega minería, de todo la, la, el extractivismo que hay que estropea la tierra, se llevan las ganancias nos vacían el país de las riquezas naturales es una visión, vos hablabas de, del pensamiento crítico vos mencionaste algunos gobiernos, en el caso de Brasil a ver si convenís con ese idea, en Lula no se avanzó para nada, no se enjuició un solo militar sí. aquí mencionaste a Mujica que hablaba de los pobres viejitos sí. él fue a visitar militares presos, sí. por ejemplo, vos coincidís con Sí, coincido, sí, sí, no quise decirlo porque yo estoy en otro país. Ay, este, ¿no es no, sí, claro, sí. mi opinión es que Mujica este no tuvo la gran sensibilidad para el horror que vivió este pueblo a la par nuestro él estuvo preso pero no le sirvió para entender que otras personas acá sufrieron mucha tortura y muerte y él no se sensibilizó con eso. Y en el caso de Lula no hubo ni un solo militar ni una hora en un juzgado. No, en, eso. En, el, en el caso de Bolivia eh, hubo pocos, algunos juicios muy pocos ¿No? y en un momento que yo le dije a Lula personalmente que había que hacer juicios dijo que la situación que vivía el pueblo no daba para para eso como él dijo él propio Evo. Evo Sí, sí. Que no en ese momento no no daba, ¿no? para eso. Bueno, eso Hay que es, aprender de esos procesos también. Es claro. No, hay que mirar que no podemos bajar los brazos. Nosotros en, la, en Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene estos juicios uh -huh. este y con condenas. Ahora, después las leyes que los gobiernos lo favorecen a los que caen presos es otra etapa que también hay que seguir de cerca. Muy amable por estos minutos. Muchas gracias. gracias. a vos. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos